Buenas tardes, queridos radioescuchas. Eh agradeciendo siempre que nos sintonicen los martes a las 4 aquí en Estás igual en el Sendero de la Luna. Estamos transmitiendo en tres sedes. Recordemos que todavía por esta circunstancia sanitaria eh nos encontramos transmitiendo vía telefónica en tres sedes. Su servidora me encuentro transmitiendo desde el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Angélica Carrasco en el municipio de Atlautla, en el Valle de los Volcanes. Nuestra compañera Yolo Hernández, quien es la operadora de esta transmisión radiofónica, se encuentra ubicada en la cabina de la voladora radio en el municipio de Amecameca, también aquí en el Valle de los Volcanes, y nuestra invitada del día de hoy, que es Saray Caballero, una fotógrafa mexicana excelente en en sus formas visuales, poéticas, se encuentra ella en, en el pueblo de Tecate, allá en Baja California, eh, pues transmitiendo, compartiendo todo esto desde ese bellísimo valle de las piedras ro rocosas gigantes. Y bueno, estaremos el día de hoy aquí con... ...con ellas dos... Eh, ...tanto en el apoyo técnico de Yolo... ...como en la conversación con Sarai Caballero... ...pues para conocer algo de... ...de esta artista... ...de la imagen... ...y que nos esté compartiendo también mucho... ...de este pueblo mágico que es Tecate... ...recordemos que todavía lo que queda... ...un fragmento en tiempos contemporáneos... ...de lo que fue la nación Kuniai... ...sigue siendo aunque ya casi en extinción... Y que corresponde a lo que es la franja fronteriza de nuestro país Ubicada en el estado de Baja California Norte En sus municipios de Rosarito, Ensenada, Mexicali, Tijuana, Tecate Y justamente nuestra invitada del día de hoy, Saray Pues es una fotógrafa y diseñadora Licenciada en diseño gráfico por unir Univer Universidad Ella nace en baja Cali en tijuana baja california en 1984 al inicio de su trayectoria saí eh, explora la imagen en la feminidad a través de sus encuadres en proyectos fotográficos como el alma no se distingue mujer etérea y no Fer Down de rabbit hole ella juega con las texturas luces sombras y cielos abiertos para dar vida. ...a una serie de imágenes en blanco y negro... ...que celebran el hecho de ser mujer... ...a través de la danza y la imagen... ...pues bien estaremos hoy comentando... ...la serie fotográfica Mujer Etérea... ...que se inspira justamente en el paisaje montañoso... ...y rocoso de Baja California Norte... ...y bueno, buenas tardes Aragui, ¿cómo estamos? Por allá en Ticate, en ese bellísimo lugar de rocas gigantes... Aló, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación Angélica, y gracias Yolo por apoyarnos hoy, y pues todo bien por acá <ríe> Claro, y para que este programa sea siempre de todos, con nuestras participaciones, con nuestra escucha, con nuestra presencia radiofónica, recuerde que tenemos los contactos en cabina de la voladora radio, al teléfono local 597 978 52 en su número Whatsapp ...al 5540-615459... ...también pueden localizar y comunicarse a través de redes sociales en Facebook y Twitter... ...y de igual manera recuerden que tenemos el número directo de Iztazígol en el Sendero de la Luna... ...su número WhatsApp 5514-877-371... ...y de igual manera nos encontramos en redes sociales, en Facebook... ...como está Sigol en el Sendero de la Luna... ...pues aquí ya entrados en temas, Saray Caballero... ...eres una fotógrafa, una artista eh, de Baja California Norte... ...el otro, bueno, una de las fronteras de nuestro país... ...al norte, colinda con Estados Unidos... Eh, ...tú naces en Tijuana... Y platícanos un poco cómo es este sendero, este camino para llegar a Tecate. ¿Qué es lo que te motiva realmente a, a llegar a Tecate, a producir esta serie maravillosa de Mujeres en las Rocas? Mira, más o menos, yo creo que ya casi los nueve años que salí con mi esposo de, de Tijuana. Siempre decimos que Tijuana nos corrió. Yo toda mi vida, este pues gran parte de mi vida, pues allá nací, allá crecí y este... Y pues sucedieron algunas cosas, ¿no? Tijuana pues se está es una ciudad grande y cada vez este se está haciendo todavía aún más. Entonces, pues decidimos venirnos a Tecate, hubo la oportunidad de, de, de, de mudarnos aquí muy cerca al límite de, de lo que era la reserva Comiáy. Y es un lugar muy tranquilo y pues era lo que era lo que estábamos buscando. Yo yo estaba embarazada y pues andamos buscando algo algo donde donde nuestro hijo pues, pues cresciera si eran en otro ambiente no y, y es así cómo fue que nos que nos mudamos ¿no? a, a vivir aquí a, a tecate claro un contraste muy muy evidente entre tecate y tijuana que tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes allá en ese maravilloso lugar que es el horno en la montaña y que desde ahí pues se visualiza todo el valle de las rocas gigantes En donde tú realizaste Entre otras muchas imágenes Porque tienes imágenes poéticas Visualmente muy bellas Pero esta serie de mujer etérea eh, Un poco a, Recordando, homenajeando a Esas mujeres de la nación Cumñay, de Tecate Y bueno este pues Estos paisajes, estos atardeceres Que solamente estando ahí Pudiéramos realmente Visualizar una realidad Una actitud En donde hay muchas rocas gigantes Percibir esos aromas De la salvia, como bien dices Los colores del cielo Porque se visualiza En todo su esplendor Sin cables, sin edificios Y todos estos elementos de la naturaleza Con los que tú cotidianamente Vives junto con tu hijo Con tu esposo Y, y un contraste distinto En donde Tijuana pues Es una vorágine de una ciudad fronteriza Donde la gente va y viene sin embargo, comentábamos en otro momento, Saray, queda esta parte contemporánea en la gente de tener esa actitud seminómada, van de los municipios, atraviesan la frontera, regresan, en el caso tuyo que vives en el Tecate, que es todavía lo que se le consideraba, como dices, parte de la reserva de esta nación ancestral, que son los cumiais, y bueno, aquí tuvo este... Trabajas esta serie en blanco y negro Y a mí me gustaría saber Bueno, todos sus colores Esos atardeceres, violetas, naranjas Que se visualizan ahí En un momento dado, ¿por qué elegir? ¿Por qué recurrir al blanco y negro En esta serie de Mujer Eteria? Eh, creo que pensé que fue una manera De de poder describir esa espiritualidad Sin color Sin eh para mí fue más fácil digerir las fotografías en blanco y negro aparte que eh, eh, casi toda mi trayectoria he trabajado mucho con color entonces quise darle ese cambio, se me, se me hacía como más complicado hacer fotografía a color y este por eso siempre me gustaban los desafíos pero esta vez quise hacerlo en blanco y negro y Sí, ajá, sí, sí, sí, sí te escucho, perdón Sí, no nunca, o sea, no no me había puesto a a querer hacer eh un sentir lo que era hacer fotografía en blanco y negro y me di la oportunidad, ¿no? En en esta serie creo que creo que fue lo lo mejor, ¿no? para poder expresar lo que era mujer etérea. Claro, estas piedras que bueno, hay otros autores que lo han eh manifestado, expresado en la poesía, en las letras, esta parte Este vínculo entre lo terrenal, lo etéreo espiritual de las mujeres que colaboran contigo en esta bellísima serie blanco y negro Mujer Etérea que estaremos platicando de ellas en el siguiente bloque. No sin olvidar, por ejemplo, que pues Pablo Neruda escribió un poema muy bello de Piedras para María y me recordó un poco visualmente este homenaje que tú haces tanto de las mujeres como con ellas como tus Contemporáneas que participan En este gran valle De rocas gigantes no Piedras para María De Pablo Neruda dice así. Las piedrecitas puras Olivas ovaladas Fueron antes población De las viñas del océano Racimos agrupados La olas las desgranaba Cayen en del viento Rodaban al abismo Entre lentos pescados Sonámbulas medusas Colas de lacerantes tiburones, corvinas como balas, las piedras transparentes, las suavísimas piedras, piedrecitas resbalaron hacia el fondo del húmedo reinado, más abajo, hacia donde sale otra vez el cielo y muere el mar sobre sus alcachofas. Rodaron y rodaron entre dedos y labios submarinos, hacia la suavidad inacabable, hasta ser solo tacto. ...curva de copa suave... ...pétalo de cadena... ...y bueno este fragmento de... ...Piedras para María de Pablo Neruda... ...nos recuerda... ...este paisaje... ...de la geografía de Baja California... Saray, ...en donde tú nos recordarás... ...cómo tocan... ...con el Océano Pacífico... ...pasan por el Mar de Cortés... Eh, ...llegan a esta... ...franja fronteriza... ...en donde pues podríamos... ...visualizar realmente hábitats en donde se hospedaban o pasaban tiempo estas culturas seminómadas entre rocas que tiene el testimonio vivo por los trazos rupestres. Coméntanos un, brevemente algo de esta de esta gran geografía que es la península de, de Baja California. Bueno, en nuestro estado todos los paisajes varían, varían mucho, ¿no? Desde playas, zonas rocosas, desérticas, Yo creo que tenemos mucho mucho que mostrar ¿no? en lo que es la Baja California Y es un lugar bellísimo, ¿no? Digo, todo México, ¿no? Pero peculiarmente Baja California es es hermoso Claro, de esto vamos a continuar este en el siguiente bloque Y solamente para recordar por acá en el Valle de los Volcanes Que también no olviden, por favor, que es la proyección de documentales de octubre Es una red de exhibición, de exhibición colaborativa en México Y se presentará en la voladora radio Del 1 al 25 de octubre, los miércoles y los sábados Y con esto, bueno, nos vamos, regresamos con Saray Caballero Para continuar hablando de los símbolos Y el vínculo de las piedras entre lo terrenal y lo hetero etéreo, perdón, espiritual de las mujeres que colaboraron con Saray Caballero para generar estas bellas imágenes en blanco y negro regresamos en un momento Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Istasíhuatl donde estés y con quien estés Puedes comunicarte con nosotros La Voladora Radio Teléfono en cabina 01-597-978-5252 Whatsapp 55-40-61-54-59 Y navega con, con nosotros en, en las redes, redes sociales. sociales Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio La voladora radio más cerca de ti Son las 4 y 16 minutos Si eres músico independiente o conoces a alguien O bien eres parte de un grupo No importa el género musical Esta es tu oportunidad Revolución Revolución La voladora radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes Revolución Sonora un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revoluciones sonoras. Comunícate con nosotros al 01 597 97 852 52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución sonora donde la música eres tú La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada La Voladora Radio en franca en franca y abierta rebeldía y abierta rebeldía Visite el Aveninto del Terror en la Hacienda de Panuaya, el próximo 31 de octubre, 8 de la noche. Regresamos al Sendero de la Luna. Deep și moa aslambolo iangue Te slo zi o forthright puedes apoiar de cã었는데 Ah mei jongen, ie wa mei jongen, ame <laughs> haeyonga Pues aquí continuamos, queridos radioescuchas, con nuestra invitada del día de hoy, Saray Caballero, originaria de Tijuana, avecindada en el mágico pueblo de Tecate, allá en la Baja California Norte. Y comentábamos, este Saray, estás afuera, y visualizando todo el valle de rocas gigantes, nos comentabas esas historias, Bueno, para quienes hemos andado por allí, a diferencia de la rumorosa, todo este montículo de piedras milenarias, pues ahí en el rancho donde tú estás en Tecate, hay piedras pues hasta de 15 o 20 metros, estas piedras pues prehistóricas, y a partir de esta gran energía que sabemos que por ahí dejó la nación Cumiay caminando, estas culturas seminómadas que pertenecen a nuestro México también, pues esta magia de minerales, de piedras ígneas, graníticas de ahí, de Tecate, y lo que simbolizan entre lo terrenal y lo etéreo, lo espiritual, ¿realizas tú esta serie de Mujer Etérea? Platícanos y por favor, descríbenos ese bello paisaje donde te encuentras ahorita y en, en Mágico Tecate. Este, pues mira, antes que nada, eh, quiero comentar, que esto era parte de lo que era la reserva Cumiyai. Eh, hace poco se las quitaron y vendieron, ¿no? Vendieron gran parte y les dejaron unas cuantas hectáreas porque debía debía de haber 12 familias y nada más había una. Eh, la mayoría se fueron a Estados Unidos, eso es lo que se dice. Y pues todavía sigue, ¿no? Hubo una persona que compró bastantes hectáreas y la está manteniendo así naturalmente, no les, no les está haciendo nada a lo que su terreno. Aquí existen muchos petroglifos en, en, en las piedras y puedes ver soles, eh, piedras hembras, piedras machos. Es, es, es un paisaje espectacular. La, las piedras es, es algo muy mágico, ¿no? Aparte de, del paisaje, llevan una energía una energía muy bella que que to, que todo lo transforma en todo cualquier tipo de energía que llegue aquí eh, se vuelve se vuelve una energía muy positiva, muy bonita. Y, y referente pues a lo de mujer etérea no, yo desde hace mucho desde que llegué aquí yo decía, ay, estos lugares son hermosos, tengo tengo que tengo que fotografiarlas, ¿no? Y pero pues no no, no había algo pues que que uno me llegaba la inspiración no la, la inspiración correcta ¿no? para poder para poder hacer una serie hasta como que sí fui, fui relacionando la mujer porque siempre me ha gustado hablar sobre la mujer eh, ese lado bonito que tiene ¿no? en su lado positivo siempre me ha gustado mostrarlo y pues fue cuando quise ser mujer eterno y este Y entonces pues, relacionar las piedras como pues, como una conexión ¿no? con, con ese mundo con ese mundo intangible con, entre lo terrenal y, y, el, y lo espiritual que son que son las piedras claro y un poco recordemos el audio que escuchamos al inicio de este bloque es una pieza cumiai que se titula Lloro Grande Cumiay parte de nuestra música tradicional de estas naciones ancestrales y bueno pues esta pieza nos da a conocer mucho de los instrumentos, de las formas en que las mujeres se organizan para expresarse musicalmente y un poco claro la música es más abstracta en un sentido técnico tal vez más Pues etéreo podría ser Y el caso de la serie que tú presentas Porque ha estado itinerada en varias este, galerías y espacios de Baja California Baja California Norte Pues nos habla también mucho de, estas, de esta liviandad no Como bien dices, que la mujer se despoja de, de todos sus asuntos cotidianos Se, se encuentra consigo misma, se fusiona con la roca, abraza esta naturaleza, que son, hablamos muchas de estas rocas, son eh, sanadoras, rocas madres, sanadoras, llenas de energía, guardan como tú bien dices, toda una historia milenaria, prehistórica a través de sus trazos rupestres, Y bueno, acompañada del viento que comentábamos también ahorita tú te encuentras en este espacio abierto donde escuchamos la melodía del viento, también el silencio. Y bueno, esta sanación en esta caminata eh, quienes hemos ido por allá y bueno, que tuve el gusto de conocerte y ahora pues me interesa que, que lo compartas, ¿no? Andar en esas rocas gigantes, en esas rocas comentabas de 15 m Eh, eliges cómo es que estas mujeres en esta serie de mujer etérea eligen ellas una roca las convocas las hinuitas eh, cómo es este trabajo ya eh, participativo para la, el testimonio fotográfico de esta obra eh, yo lancé una convocatoria no por facebook este eh, la mayoría de las que participaron pues fueron amigas y algún que otro pariente pero también conocí a muchas otras mujeres que que tú no había tenido placer no de, de conocerlas y pues fue un gustazo no el el el poder fotografiar las que me dejaran capturar este lado liviano ligero que que poseen no y este y pues cada quien escogió su piedra no aquí yo las como que en mi espacio Eh, yo más o menos eran como 3 a 5 sesiones máximo por, por día eh, La serie son 47 fotografías Y este pues no me podía pasar de 5 porque sí es muy difícil ¿no? A pesar de que nada más era una sola imagen la que necesitaba de cada una Pues sí, sí era todo un proceso Tenía que tomar varias fotografías que componían una este pero también este pues, tratar de, de sacarla mejor no la la que sí representara eso que cada mujer quería quería decir y pues aquí cada una escogió su piedra eh, es un terreno muy grande es, es, entonces demasiado son montañas no pero casi todo lo hicimos muy cerca de, de donde yo vivo y este y pues era la piedra que a cada mujer la llama la llamara o sea, eh, no son no son modelos profesionales aquí se hicieron modelos en mis modelos eh, y eh, ellas escogían su piedra eh, platicábamos porque pues yo quería que se sintieran a gusto que es que, que se sintieran que sintieran este ambiente no es esto esto bello que nos da el cerro eh, y pues todo empezaba desde desde la caminata no a escoger su piedra a ver cuál la llamaba cuál se cuál se sentían conectadas eh, las plantas las plantas tienen mucho que ver tú tú vas a caminar y puedes oler soler todos yo digo que voyle a cerro porque huele la salvia huele el romerillo eh, todas las plantas que, que hay aquí no eh, nativas eh, de, de, de, este, de estos terrenos y este y pues desde ahí empezaba ¿no? y yo creo que eso ayudó mucho a que cada mujer se sintiera se sintiera en su en, en, en su hábitat no se sintiera bien consigo misma y pues ahí estaba el chiste, ¿no? <ríe> si una una mujer este escogía su piedra en una esquina y la otra a unos 300 metros de distancia, pues yo tenía que correr. Fue fue este fue muy divertido, la verdad. Y creo que un poco desafiante, pero pero divertido. <ríe> y me encantó, ¿no? Y, y pues era tomar unas fotos y pues dejarla ya a, a la que a cada una que escogieron su piedra era de darles, darles su darles su momento. Y este y pues ya ya cuando estuvieran listas, ya tomaba fotos, ya iba con ellas, qué onda, cómo te sientes? No, qué bien, ya estás lista, sí, pues era cuando se hacía la, la, la, la sesión, una mini sesión, que cada fotografía que que se tomó para la serie están compuestas de tres hasta cinco fotos, como un montaje, ¿no? De, de pero todo en torno a cada mujer, o sea, la fotografía está hecha por esa mujer que sale en la foto. Claro, en este próximo bloque, vamos a ir a unos anuncios de la comunidad, eh, quiero que platiquemos un poquito con más detalle de cómo ellas eligen su roca, este asunto del vuelo con el paño, esta sensación de sentirse libre, otra sensación de sentirse etérea, y evidentemente la parte técnica, no correr encima de todas esas rocas gigantes... ...que están muy puliditas, con la cámara fotográfica, pues tampoco es cosa sencilla, ¿no? <risa> Entonces, este de esto quiero que sigamos conversando, Sara, ahí, eh, al regreso... ...y no sin olvidar por acá también las actividades que todavía tenemos este, con la pandemia... Eh, ...las aplicaciones, recordemos de aprovechar y de apoyar la economía local... ...y por acá en el Valle de los Volcanes... ...en el Estado de México... Eh, ...hay una aplicación móvil que se llama Michangarrito... ...y que si ustedes tienen un comercio... Y, ...o se quieren anunciar... ...se pueden comunicar al número 5518252799... ...entonces por ahí, este por favor... ...tomen en cuenta esto... ...para continuar apoyándonos en nuestra economía local... ...y vamos a regresar con saraí Caballero para que nos sigue platicando de esta aventura sobre las rocas gigantes del mágico pueblo de Tecate en la producción de la serie fotográfica Mujer Etérea. Regresamos en unos minutos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Istasihuatl. X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 Son las cuatro y treinta minutos Noventa De Federico Mumpú a Federico leche De Paquitana del Barrio Me estás oyendo inútil A Frank Zapan De Amecameca, México A Amán, Jordania Del Popocatépetu al Volcán de Fuego De la música popular al punk rock De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpahín a Internet. De la música agropera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La voladora radio. Todas las historias posibles. regresamos al sendero de la luna Pues estamos aquí con, en la charla con Saray Caballero que nos está eh, detallando un poco cuál ha sido el proceso creativo, técnico de las bellas imágenes que ella tomó en blanco y negro para la serie Mujer Etérea. Nos comentaba ella pues desde la convocatoria que lanza por Facebook, redes sociales para que pues lleguen las participantes que no necesariamente son modelos profesionales sino mujeres, mujeres cotidianas como todas nosotras y que en cada imagen vamos leyendo nosotros a cada una de estas mujeres con las que Sara Irene decide participar y compartir la vivencia de este proceso creativo que evidentemente nos lleva a visualizar esta poesía donde ella destaca el alma y la acción humana con ellas detrás de la cámara, dirigiéndolas este sabemos que ellas eligieron su roca, donde trabajar, donde desarrollarse eh, algo muy muy bonito que queda en estos dípticos de las mujeres de Mujer Eteria de las féminas de mujer etéreas es esta tela que lanzan al aire donde también va creando una imagen y evidentemente lo captura um, Sarai que coméntanos un poquito con más detalle cómo te sentiste tú Sarai porque además algo bien bien interesante es que tú no usas drones y muchas de esas, de esas imágenes son vistas aéreas vistas a gran distancia solamente tu cámara digital tu cámara fotográfica Este, y bueno, correr y subir de esas rocas gigantes Pues también no es cosa sencilla Saray. Coméntanos cómo, cómo lo viviste tú Fue mucho trabajo Pero fue muy emocionante y, y placentero el poder El poder experimentar esta esta serie de fotos La verdad eh, Yo creo que me conecté muy bien con cada mujer Con cada mujer que participó Y aparte, como te comentaba, aquí la magia es es es muy intensa y se siente se siente hermoso, ¿no? El el lo que nos rodea y creo que eso pues eso fue lo principal, ¿no? que que que me ayudó y que ayudó también a las que participaron. Eh, y sí era de trepar y subir rocas, ¿no? Y no no soy muy ágil, que digamos, pero pues no sé, cuando estoy tomando fotos se me se me olvida todo. O sea, si algo me duele, si me enferma Se me olvida, ¿no? O sea, se, me voy, ¿no? Es como una terapia para mí y parte de, de haber realizado esta serie fue una terapia. Eh, no sé si luego tengan oportunidad de, de ver esta serie de Mujeretería, pero es, la fotografía son es como un espejo, en una parte se ve la mujer y lo que tú decías en la otra parte está está un pedazo de como de tela volando que es su espejo en el cual ella ya no está en lo, en el que ella ya se volvió etérea no como el proceso no eh, donde ella está se está conectando con la piedra está está transformándose en, en, en esa mujer etérea que, que ahí está pero no se ve y cada mujer hizo esa figura con la tela es, eh, no metí nada de otra de otras fotografías es, esa mujer está representada por ella misma no por nadie más Y como que deja su esencia en ese paño que pareciera ser un kanji, un trazo al aire también y, y bueno, también eh, tiene relación directa con otra serie que tú has trabajado que se titula El alma no se distingue y otra serie que se titula No Fear Bound de Rabbit Hole que podemos apreciar en algún espacio, en un sitio web este, es ahí quienes queramos seguir disfrutando de esta serie fotográfica ¿Dónde te podemos encontrar? Platícanos de la relación de estas otras series fotográficas con Mujer Eteria. Sí, la primera, de hecho fue mi primera serie, El alma no se distingue. en esta y Fue la misma dinámica que Mujer Eteria, pero en esta participaron 143 o 44 mujeres, uh -huh. hace 10 años más o menos, sí, fueron muchísimas, pero en esta cada una escogía este alguna textura o tela con que cubriese su cabeza nos mostraban su mirada solamente entonces pues ya mi trabajo era capturar esa este ese alma no esa alma de, de cada mujer que, que no se distingue que todas al final somos iguales porque pues el alma no pues, no tiene forma no no tiene color nada entonces eh, era capturar este ese lado no independientemente de lo que fuera cada una no su profesión su edad Eh, lo que fuera, ¿no? Su estatus, eh, todas somos iguales, iguales al final. Y, pues, Mujeretaria, como lo comentaba, ¿no? Mujeretaria habla, pues, la parte ligera de, de cada mujer y, pues, la última que está, eh, se llama No Fear Down the Rabbit Hole, que es la es la tercera, es muy diferente a, a las otras dos, de hecho, cada una es muy diferente, pero tratan el mismo tema, ¿no?, de la mujer. Esta, esta No Fear Down the Rabbit Hole, este, habla de la transformación de la mujer, ¿no? Gramy Tower es como eh un poquito más, más o menos lo que pasa en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que cuando cae por esa por esa madriguera, ¿no? Es oscura y todo. Aquí lo que trato de eh de, de decir es ese proceso, ¿no? Que, que la mujer tiene para para poder crecer, ¿no? Para renovarse. Y tuvo mucho que ver porque el año pasado, este que es cuando hice esta serie, se quemó aquí todo el cerro y este Se miraba muy triste pero al mismo tiempo era era un paisaje hermoso estaba todo negro y, y después de eso empezó a llover y empezaron a salir las plantitas y aún así mirabas todo negro te ibas a caminar y te llenabas de ceniza regresabas todo todo negro no y pero te digo como te comento había muchas plantitas que, que empezaban como a renovarse no y fue cuando nació esta esta serie no que, que habla de, de, de esa parte oscura en la que a veces todas pasamos ...pero que es un proceso no para, para algo algo que se avecgina algo algo hermoso algo bello que, que, que al momento de uno renovarse ¿no? pues sí y es muy visible toda esta parte eh, poética pero también del sincretismo de estas formas entre la nación cumiyai y tus imágenes que pues son contemporáneas actuales claro nos habla de esta de esta eh, parte femenina en donde pues queda captada con con tu trabajo eh con este diálogo también de las participantes y y bueno, yo vi bastante más material en tu página que es saraicaballero.com, un sitio web que tienes en las redes en donde pues si sí nos gustaría seguir apreciando más del trabajo de Saraí Caballero por ahí Evidentemente estás tú en contacto con la naturaleza. Este es un eh, donde tú estás, que es el pueblo mágico de Tecate y eh, y puntualmente tu la ubicación donde tú vives, pues sí está alejada de toda la zona urbana, de toda esa parte que conocemos en la frontera que es Tijuana, que es Rosarito, que es la parte de de los turistas, de los que van y vienen. Y como bien dicen, ¿no? Todavía, se aunque ya se ha despojado a la nación Kumiay, eh, pero todavía quedan vestigios que para estos, estos momentos de tus imágenes comentábamos también que pues ya vienen a ser testimonios de, de ese lugar, de esa geografía importante de esta cultura ancestral, ¿no? y que pues bueno, como dices el alma no se distingue que era captada la esencia en tus imágenes también este Saray. Sí, sí eh, siempre he sentido como una admiración no a la mujer y pues lo que es en estas tres series he, he querido de eh, mostrar lo, lo hermoso de, de su alma, ¿no? Y y pues también los cambios por los que a veces pasamos. Sigo sí, si quieren conocer más de mi trabajo pueden visitar mi página no el que guste saí también la encuentran en en facebook o instagram como saí m caballero saí va con h y latina y pues si quieren ver más de mi trabajo, pero lo que es en mi página pueden eh, tiene un poquito más la descripción de cada serie creo que es un poquito más completo y se pueden dar una idea de lo que pues, de lo que hemos estado platicando no Claro, como diría también Pablo Neruda en el poema de Piedras para María no Alabadas las piedras de María Las que coloca como abeja a Clara en el panal de su sabiduría Las piedras de sus muros Del libro que construye letra por letra Hoja por hoja y piedra a piedra Hay que ver y leer esta hermosura Y amar sus manos De cuya energía sale suavísima Una lección de piedra y es esta la lección de de piedra de roca visualmente que nos muestras tú en esta serie fotográfica de eh, mujer etérea, que también comenta, es muy importante saber a dónde se ha presentado esta serie de, de imágenes. Estuvo aquí en, en Sear de Tecate, de hecho aquí fue donde por primera vez la, la presenté, Eh, y hace que parece que hace un año, ajá, ya casi una, más un poquito más de un año estuvo en en SECUT, en el Centro Cultural Tijuana y ha estado en varias partes de en varias galerías universitarias de Tijuana también. Claro. Pues regresamos en un momento para concluir con Saraí Caballero este y continuar hablando de esta esencia humana que, bueno, por aquí nos pasan un anuncio a la comunidad, en donde pueden ustedes solicitar gastos para la población en situación de vulnerabilidad, en, pues en estos asuntos a veces fríos también de dejar el alma humana y terrenalmente dejar el cuerpo por acá. Regresamos en un momento con Saray Caballero. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio, radio Comunitaria. comunitaria. 97.3 FM. 97 radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora, la voladora radio. radio. En franca y la abierta rebeldía. rebeldía.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 www.lavoladora.org www.lavoladora.org La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz Son las 4 y 45 minutos. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México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 Go. .mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 9784099. Protección Civil Estatal al teléfono 9782823. 82823. La información es parte de la prevención. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí, queridos Radiescuchas, ya casi para despedirnos, para concluir el programa con Saray Caballero... Eh, fotógrafa originaria de Tijuana, vecindada en el bello pueblo mágico de Tecate. Nos hablaba de sus series fotográficas en donde explora la pues la, la materia no tangible de las mujeres, esta feminidad, esta sensación etérea visualmente, pero también estará eh, ha desarrollado proyectos coautoriales ¿no? donde es importante impulsar la imagen fotográfica, participar de ella y este colaborar creativamente con eh, otros colegas, en este caso fue una un proyecto México-Japón que se titula Shotless y es, es una propuesta visual sonora. Esta propuesta binacional es prácticamente un jam visual sonoro en donde Saraí Caballero y el fotógrafo japonés Dai Ito pues colaboran participalmente eh, visualmente, coautoralmente y también este en coautoría con un cuento que se titula Shot Glass de su del esposo de Sara y Arturo Crossway. Y bueno, bien interesante escuchar este Saraí que nos comentes a detalle cómo fue esta esta este proyecto, esta propuesta creativa de de pues varios este compañeros tuyos como Irma Sofía Puentes Daniel revbeles, arturo crossway el japonés Daninito y en el que no solamente se limitan a la imagen sino también al sonido y a, a forma de jam hacen esta esta propuesta visual sonora platícanos un poco ya porque nos vamos a despedir con el resultado musical de esta coautoría. Sí, esta esto se hecholas la coordinó y supervisó irma Sofía kuéter y ella fue también que nos dijo que quería algo diferente quería quería que no nomás fueran imágenes que metiéramos música no pues sola culparme ¿eh? <risa> sí. que me sacó me sacó de mi área de confort es otra sigue completamente distinta a lo que he hecho y, y era algo que siempre había querido hacer fotografías de este tipo pero que nunca me había atrevido, ¿no? Y yo creo que no era el momento hasta hasta hoy, ¿no? Esta serie se expuso en IBC en la galería de de Tecate IBC uh -huh. y, y en el, el mes de febrero y la acaban de quitar ahorita y este y pues eh este es un fragmento de un cuento que trabajé con mi esposo, como tú decías Arturo Arturo Crossway y Entonces, el, el, resultado, el resultado fue muy bueno, tuvimos la ayuda en la edición de la música de Daniel Revelez. Y pues fue algo totalmente distinto, ¿no?, como comentaba, y quedé muy complacida. Claro, y comentabas que el audio que vamos a escuchar, para ya despedirnos de nuestros escuchas, despedirnos de ti, de los compañeros allá en Tecate, eh, pues ahora sí que somos una nación multicultural a estas fechas, que es México, es parte de esta sonorización de Shotglass justamente pues que ustedes trabajan en, en esta forma coautoral, un proyecto binacional México, Japón y pues eh, contentos de tenerte aquí aunque sea un, un fragmentito de toda esta labor este, fotográfica de toda esta búsqueda y convivencia cotidiana con la fotografía y con ese bello valle de rocas gigantes ...que pues es lo que queda de nuestros hermanos de la nación Cumiaí... ...y pues muchas gracias Sarai... ...y agradezco a que sí. nos permitas también entrar en este espacio tuyo... ...que es allá en el horno de la montaña, con tu familia... ...y pues nos vamos, nos vamos ahí agradeciéndote para escuchar este audio... ...que haces para Shotglass... ...y que se presenta cuando está la exhibición de imágenes es el fondo musical de esa exposición, ¿verdad? Sí, no, pues muchísimas gracias, Angélica, y quiero nada más comentar del de esta composición sonora que eh, en la que todos participamos. Yo hice sonidos, eh grabé sonidos de de aquí de mi hábitat, sonidos naturales del agua eh del río, de de piedras, de pasos, de hasta de mis animales porque tengo una mini granjita. Y Daito eh, grabó sonidos de Japón, que son los que van a escuchar sonidos muy urbanos, eh, del tren, de gente hablando, como de multitud, ¿no? este Mi esposo eh, tocó la guitarra, eh, fue como todo improvisado. Y también Daito es músico y, y pues él tocó el bajo, ¿no? Pues bien, eh, vámonos a escuchar shot Shotglass y este nos encontramos la próxima semana que tengan una linda tarde ya de, de pues de octubre del otoño y pues muchas gracias por su audiencia hasta luego